forma. El pueblo TV, el bolsón. Y es mucho tiempo, hace casi ya 18 años que estamos en funcionamiento y de la idea este, original cambiaron varias cosas. En su momento la idea era que fuera una cogestión entre los estados provinciales, eh, nacionales, provinciales y municipales y que eso fuera como Un, un lugar de donde se sostuviera el sí, pero en realidad luego esto se fue, fue mutando, fue cambiando las realidades políticas que eh, hacen que muchas veces eh, esa esta interrelación entre los estados no se dé. Entonces tenemos que recurrir a la creatividad de la autogestión. Eh, en muchos casos pasó eso, si bien acá en el municipio Por, ese, por un convenio que hay original, eh, aporta, digamos, en lo que es la electricidad, el gas este, y en la limpieza. Después del resto de las cuestiones las tenemos que solucionar desde este, la organización popular, ¿no es cierto? Desde la participación de todas. Eh, sí, y digo, en esto de principio yo, por lo menos la forma más accesible para que se entienda es como... El eh, sí que es esa casca que nace de un proyecto eh, de una política pública nacional, pero bueno, hoy es la casa de muchos, de nosotros y de muchas personas más, que se construye comunitariamente, que es una lógica bastante eh, poco conocida, por lo menos cuando, cuando se fue gestando la mesa de gestión, y que ya hoy tiene una impronta propia y, y sorprende demasiado. Eh, siempre nos encontramos con personas que entienden de otra forma, porque como que tiene mucha pinta de institución, entonces dicen, sí, se creen que tenemos recursos, que tenemos que pueden presentar currículum, que les gusta trabajar acá, y es loco contar que es todo autogestivo, no, o sea, la participación y siempre hacemos mucho hincapié de que se suman a construir comunitariamente, no a usar un espacio de manera comunitaria, y en esa construcción eh, se creció, como estamos creciendo. Tiene tantas áreas de abordaje eh, y todas con mucha participación y con mucha actividad. No perfecto, porque nada es perfecto, pero siempre con mucho desafío de superar todas eh, las trabas que se presenten y, y poder sostener más de esta manera. O sea, hubieron intentos de... Eh, de poder como institucionalizarlo un poco más o, o sabemos que otros sí de, de, del país son muy poquitos, casi ninguno que se sostienen autogestivamente y con la idiosincrasia una mesa de gestión abierta, participativa, horizontal eh, y bueno, obviamente que si bien es hermoso y nos motiva un montón también es un desafío porque trabajar por consenso y no por votación y no de otra forma Eh, a veces es dificultoso, pero es maravilloso porque así aprendimos también eh, el respeto mutuo mutuo y nada eso y el sostenimiento de todas, eh, todo el nexo que conforma esta comunidad. Nos conseguimos como un espacio comarcal porque es el único que tenemos en la comarca y bueno nada eso simplemente es maravilloso. O sea siempre decimos que Eh, no le decimos no a nada, o sea, si viene un vecino, vecina, vecine con una inquietud, con una problemática, con algo, si no la tenemos la respuesta, eh, le sumamos eh, y le acompañamos a buscar esa respuesta y a, a hacer frente a algún problema o a buscar soluciones o acompañamos diversas situaciones y e, e invitamos siempre a sumarse a personas con este compromiso social. Y con esta, eh, nada, solidaridad eh, que entendemos que sería maravilloso que, que sea lo cultural. Sí, igual, igual tenemos como unos límites, primero en la que nada decir que el, el sí es un espacio libre de violencias, eh, y por otro lado también decimos que, bueno, los, los partidos, no todo lo que es actividad partidaria, no política porque política todo todas, pero sí lo partidario y las iglesias por ahí, Eh, les pedimos que no que no digamos que, que no participen del, del SIC porque darle cabida a uno eh, digamos automáticamente expulsa al resto entonces como queremos integrar justamente la idea de integrar eh, también eh, digamos que ese es el límite también no y por otro lado también implica un gran desafío para todos porque hemos crecido ¿no? en un momento hablábamos mucho de lo que es la participación abierta pero a veces en nuestros egos nos hacían como cerrar las puertas muchas veces muchas veces a, a otras formas de pensamiento, ¿no? Eso nos llevó mucho tiempo también, con la irrupción también de, de, de las políticas este, feministas, digamos, también nos, nos costó bastante, desde las diversidades sexuales también. Entonces, bueno, fue todo un desafío estos 18 años poder construir y mantenerlo, ¿cierto? Bueno, y el espacio eh, ofrece un montón de, de propuestas, ¿Quieren hacer un repaso rapidito, así, por algunas, aunque sea? Dale. Bueno, lo primero que se me viene a a, a, a, digamos, este, a la mente es donde estamos ahora, que es el espacio de la consultoría para personas trans travestis no binarias. Por otro lado también está la cocina comunitaria, donde hoy participan 33 productores que hacen sus productos, ¿no es cierto?, eh, de, de forma segura, eh, con una habitación. Eh, por otro lado también está ahora comenzó, recomenzó y ya creemos que no vamos a parar eh, la panadería del Proyecto Trigo ¿no? que es una panadería cooperada por usuarios de salud mental y de, bueno eh, egresados desde la Escuela 21 por otro lado también tenemos la Feria Integradora, ahora que cada vez crece más, no, no, no, no nos alcanza el espacio este, y estamos también con, con algunos proyectos también en, eh, por, por empezar a a ver qué pasa que es con la unidad productiva textil también no es cierto más allá de todo lo que viene funcionando no es cierto eh, nosotros siempre decimos más allá de los talleres más allá de bueno justamente de los anexos de primaria y secundaria de adultos también esto es un espacio de encuentro un espacio para tomar mate para venir a gustarse calentitos eh, siempre de sí un espacio de encuentro y un espacio de, también de contención muchas veces ¿no? bueno y talleres que no lo nombraste bueno también sí. es eso por ahí saber que estamos organizado por áreas dentro de esas áreas está producción que que, que bueno tiene, o sea también es abierto a la comunidad quien tenga la necesidad eh, de poder tener un espacio para elaborar sus productos y ver nada, cómo funciona su propuesta o algo que ya esté eh, activo está el área productores eh, está el área talleres que voy a hacer un repaso así rápido y encima tengo un machete que hay tai chi yoga eh, baile tipo zumba jump que es entrenamiento en trampolín eh, tower strike kung fu eh, folklore qué más no me quiero tai chi. ahora hay fem twer eh, tai chi yoga que creo que ya lo dije sí, práctica bien. coral canto instrumentos musicales tejido eh, creo que y canto individual está práctica coral y canto individual Institucionalmente funciona también la salita, el Capsic eh, como institución también, bueno, escuela primaria de adultos, eh, secundaria de adultos que es la modalidad Cepca, y vienen los miércoles a los viernes cada 15 días CAF, que es el centro de atención judicial de acceso a la justicia, de acceso a la justicia, eh, y después tenemos el área de diversidad de género que, como bien dijo Asu, está el consultor integral para personas travestis trans y no binarias, y también acompañamos todo tipo de situaciones de violencia de género. Eh, dentro de eso articulamos también con una compa que psicóloga Y después está el área niña y adolescencia Que acompañamos eh, problemáticas dentro de la niñez y la adolescencia Creo que como área... Creo eh, que cubriste todo ahí. Bueno, lo comunitario tiene que ver con eso, ¿no? Con, también abiertos a las demandas, a las necesidades Nos sumamos con, siempre decimos no resolvemos Sino que nos sumamos con la comunidad A ver, así surgió la ducha Que tiene mucho uso tener una cocinita personal tener un espacio para poder venir a tomarse algo calentito secarse verse una ducha con todo lo que lo que sucede informa cuenca de salinas grandes tenemos tres malos maritos, Nuestro nuestro es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre se hace vida con el sol y en la Pachamama florece se hace vida con el sol y en la Pachamama florece ¡Callao de la Pampa! Estamos todos reunidos con los hermanos de allá de La Puna Ustedes saben que vinimos a, a una misión Estamos trabajando para esa misión. Este, queremos, necesitamos fuerza de ustedes para seguir esto adelante. Estamos todos unidos aquí, los que estamos de Ourapampa. Estamos 40 personas en, de Ourapampa, si no es más. Ayer estuvimos reunidos con el presidente, mi persona, y bueno, a donde el presidente se comprometió a firmar un decreto de investigación para eh, intervenir algunos eh, organismos en la provincia de Jujuy. Se firmará el decreto el día 23, 24, no sabemos, pero en ese día se lo firma el decreto y empieza a trabajar esta comisión investigadora que está compuesto por un montón de organismos nacionales e internacionales. Empiecen a investigar lo que hizo Morales, la masacre que hizo Morales en nuestro pueblo jujeño. Así que decirles que vamos por un, un buen camino y el presidente toda la predisposición para ayudarnos con otro organismo, pero bueno. Así que les pido fuerza, hermanos, fuerza les pido que de Aura Pampa. El presidente tuvo la voluntad esa de, de dejarnos que nos expresemos todo lo que nosotros queremos expresar. darle conocer lo que nos, nos pasó allá en, en cada corte que estuvimos ahí. Entonces, hermanos, es un, un avance. Así que tengan esa fuerza, esa valentía de siempre estar positivos. Esta batalla lo vamos a ganar unidos. Todos juntos trabajando tanto acá también ahí ustedes se, sabemos bien que hacen esfuerzo grande para estar junto con nosotros así físicamente también espiritualmente pongan el ánimo arriba porque esto lo vamos a ganar con la fuerza de todos lo vamos a ganar y eso contamos todo todo en todo momento con ustedes hermanos fuerza allá llamamos allá convertos Informa Periódico Renacer. detenidas a siete mujeres con nuestros hijos. Estuvimos ocho meses detenidas sin haber tenido un juicio, acusadas de usurpadoras, usurpadoras en nuestro propio territorio. ¿Cómo vamos a ser nosotros usurpadores en nuestro propio territorio, en nuestra propia Mapu? Sin embargo, nunca bajamos los brazos. Siempre estuvimos con la cabeza en alto, porque nosotros no somos delincuentes, no somos terroristas nosotros somos pertenecientes a esta tierra y no nunca bajamos la cabeza siempre le dimos lucha y con lucha se ganaron muchas cosas y este proceso acompañado de otros pueblos de gente consciente acompañó a la comunidad se pudo eh, lograr que a través de una mesa de diálogo con el estado porque lamentable hoy eh, lamentablemente hoy eh, No estamos libres. Somos un pueblo que sigue siendo oprimido. Todos seguimos siendo oprimidos. Porque desde nuestro nacimiento se nos impone una nacionalidad ajena. Desde que nacemos nos registran. Eh, tenemos que estar eh, así con su medicina, con su forma de, de, de educación, de idioma, de religión. Todos nos imponen... Y seguimos siendo oprimidos, nuestro pueblo, ni ninguno de los pueblos hoy vive en libertad y por eso la lucha no ha terminado, la resistencia en todos los territorios no ha terminado, continúa y continuará mientras los territorios sigan siendo usurpados saqueados para el beneficio de los ricos y de las empresas y los terratenientes y siempre que haya pueblos con memoria la lucha va a continuar. Y agradecer igual este espacio de escucha, eh, más que todo a la gente originaria y también a la gente que acompaña, porque es parte de este proceso hoy la lucha, la resistencia. Y también la lucha adentro de los territorios y afuera de ellos también, ya que hoy, como digo, eh, estamos oprimidos. Y como decimos nosotros, lamentablemente el Estado no estuvo con el yugo puesto eh, Durante mucho tiempo, y hoy nos amenazan con la detención, con la represión, hasta con la muerte. Pero cuando nosotros no tenemos nada que perder, porque hemos vivido toda la vida de rodillas, porque hemos nacido oprimidos, sin nada, no nos queda más que luchar por lo poco que tenemos que en nuestra tierra. Y que no es poco, es mucho igual. Entonces, acá nosotros, como jóvenes, igual mapuche, Hoy me toca ser joven Mapuche, tener hijos niños, pequeños, pero entender que la única forma de seguir existiendo y resistiendo y viviendo es luchar y no bajar los brazos. No bajar los brazos ante el Estado opresor y buscar, captar todos los espacios posibles para hacer visible que los pueblos hoy seguimos vivos, no estamos muertos, no somos cosas del pasado sino que estamos acá y seguimos vivos, seguimos presentes y que los territorios no son para ser saqueados, no son para beneficios, llenarse el bolsillo de los ricos, sino que los territorios que aún persisten y que aún resisten son para cuidarlos, porque esa es la vida para nuestros futuros, generaciones, los niños, porque eso es lo que a nosotros nos complementa, porque nosotros no somos dueños de la tierra, sino que nosotros somos parte de la tierra. Y eso tan fuerte es lo que a nosotros, después de cinco años de resistencia, con un muerto de nuestra comunidad, con ocho meses de prisión que tuvimos que soportar y resistir grandes torturas, nos sigue teniendo acá firme. Hoy, en nuestra comunidad, tenemos a una de las muertes detenidas eh, por resistir, por tratar de vivir en un territorio libre, Ella está hoy detenida en Bariloche. Allá venimos. Allá es nuestra, nuestra tierra, nuestro territorio. Y sin embargo, siempre lo decimos. Ni la cárcel, ni la muerte, ni las balas van a detener nuestra lucha. Porque esto lo llevamos en el corazón. Y para nosotros así. Yo creo que para todos debe ser así, porque algo nos moviliza y nos trae acá eh, a reclamar por lo, por lo propio. Hoy queríamos hablar de la justicia, pero no de la justicia en términos teóricos, como otras veces hablábamos, en términos ideológicos, sino de la justicia en términos de causas, en términos de prácticos. Y para eso queríamos sumar tres situaciones. Maldonado, Santiago Maldonado, Rafita Nahuel, y el homicidio alevoso y salvaje de Facundo Molares. ¿Qué es lo que vemos en, en los tres casos? Lo que vemos que lo que se llama generalmente justicia, como nosotros siempre decimos, va a estar del lado de los poderosos, siempre. Es decir, no, no vemos por qué tiene que ser de otra manera. Justicia para Santiago Maldonado, justicia para... ¿Por qué van a dar justicia? O sea, ¿por qué ellos van a hacer no van a hacer lo que hacen? La causa de Santiago Maldonado no la conocemos con profundidad, pero sí tenemos una confianza absoluta en la en Verónica, la abogada de la abogada de la familia Santiago, de ser una mejor esa abogada que hay en la Argentina. Y sin embargo, no le alcanzó a Verónica. ¿Por qué le va a alcanzar? Porque pelea contra los molinos de viento, porque es muy difícil. La causa de Rafita Nahuel no la conocemos tampoco, incluso los abogados que la llevaron los conocemos muy de vista, pero además no dudamos que deben estar haciendo un muy buen trabajo. Ahora, ahí no va a haber presos, no va a haber presos. ¿Por qué no va a haber presos? Porque la causa está subida a juicio como homicidio en exceso de legítima defensa. Olvídense, no va a haber presos. Esa causa, así como subió a juicio, es una causa que admite penas muy chicas. Y la causa que llevamos nosotros de Facundo Molares, hace una semana que está, y saben cómo está caratulada, la fiscal como la calificó, la calificó como NN sobre averiguación. Es decir, fíjense ustedes, uno de los lugares más monitoreados por cámaras de Latinoamérica, como es el obelisco, más todos los videos que nos acercaron, todos los videos que, que hemos recibido, en ningún momento vemos... ...preventores con las caras tapadas, sin embargo la fiscal hasta hoy no tiene imputados, NN, por eso investiga la fiscal, si no investigaría un juez, NN. O sea, hasta el día de hoy la fiscal no tiene identificados los autores del hecho. Entonces cuando uno ve estas alevosías eh, no puede menos que eh, reflexionar sobre la situación política de ahora. Y esto que nos cansamos de decir, a mí a veces me putean sectores del kirchnerismo, del, nos dicen que son de derecha, qué sé yo. pero lo concreto es que eh, ¿por qué tiene que haber justicia en el sistema capitalista? ¿Por qué va a haber justicia? Y, y esa misma justicia que nosotros pedimos, justicia, justicia, justicia para fulano, pero ¿cómo van? le vamos a pedir justicia a los injustos? esto que siempre decimos el sistema capitalista es un sistema injusto por lo tanto los jueces no van a ser justos y por qué un expediente judicial va a ser justo esta misma justicia es la justicia electoral o sea nosotros creemos realmente que porque les ordene a ustedes compañeros peronistas, generalistas, grabó hizo la señora Kirchner, que vote la masa va a haber justicia a un tipo de los norteamericanos, no va a haber justicia. La justicia solo se da en un Estado justo. La justicia solo se da en un Estado justo. O sea, en una sociedad con explotadores y explotados no hay justicia. Entonces, la tarea de hoy en día no es pedir justicia, es hacerse del poder del Estado para desde el poder del Estado crear una constitución nueva y leyes nuevas y leyes justas Y después los jueces que apliquen esas leyes nos dan lo mismo, si son quineristas, si son de dónde son. Tienen que aplicar las leyes justas, las leyes del Estado socialista, las leyes del Estado justo, las leyes de la sociedad sin explotadores y e inexplotados. Entonces la tarea hoy no es ir a votar y convalidar las leyes injustas. La tarea hoy es organizar meterse en el corazón de la gente, organizar, convencer convencer a cientos y cientos de personas que esta propuesta que estamos haciendo es la propuesta convencer que el costo, el alto costo que se puede pagar en una propuesta como la que hace convocatoria segunda independencia, el altísimo costo siempre es menor que el costo diario estamos pagando en muerte, en desocupación, en miseria, en prostitución, el costo diario que pagamos. Entonces, cuando uno ve la causa de Santiago Maldonado, ¿y por qué un juez no va a hacer lo que hizo? Ese es el ejemplo más claro. La mejor abogada, para nosotros, para gran parte de la, de la gremial, es la mejor abogada de la Argentina. Una de las mejores abogadas de la Argentina. Y sin embargo, fíjense cómo terminó Maldonado. Y nosotros, dentro de todo, mil no somos tan malos. Sin embargo, hace una semana que en la causa de Facundo Molares no podemos, no damos pie con bola. La fiscal no nos deja presentar nuestros propios médicos, no nos dio acceso en la causa durante más de, un, de una semana, no tiene identificado a los autores del hecho. Abiertamente responde a la policía, abiertamente. Entonces me dirán pero qué tiene que ver esto con el voto del, del domingo pasado o con el voto del que viene y tiene que ver cómo no va a tener que ver esa justicia de Santiago Maldonado o la justicia de, de Facundo Molar es la misma justicia electoral son los mismos jueces ese Servini de Cubría ese Ramos Padilla son los mismos jueces los jueces aplican las normas y las leyes y las constituciones de los injustos del sistema de muerte Entonces, nuestra tarea es producir acuerdos, mucho acuerdo en pocas cosas, en poquitos puntos mucho acuerdo para poder avanzar en esa pelea. Si nosotros creemos que nos va a venir a salvar Graboy porque nos dice que votemos al hombre de los gringos, acá estamos jodidos. Tiene que ver eso que Bra Graboy nos diga que votemos a Masa, tiene que ver con Madlonado, tiene que ver con Rafita Nahuel. Tiene que ver con Facundo Molares, tiene que ver con tantas causas. Es una sola cosa. Es el sistema de explotación capitalista. El sistema de dominación imperialista. Ese es el enemigo, no Clarín y, y la corte. Entonces, esas boludices que se hacían de ir a la corte. No, con la... Es este sistema el que pone la corte. Si nosotros cambiamos el sistema, cambiamos la corte. ¿O creen realmente que en un sistema capitalista cambiar la corte puede resolver el problema? Entonces, esa situación es la que nosotros queremos debatir con ustedes... ...compañeros, compañeras de otras organizaciones. Los que nos dicen, eh, ustedes son de derecha porque llaman a no votar. Bueno, siéntense con nosotros a debatir. Explíquenos esto. Nosotros somos de derecha porque llamamos a no votar. Y ustedes son de izquierda. Y llaman a votar a quien a la izquierda. A Masa. ¿Qué sería? Sí, pero Masa es de derecha pero es menos de derecha que Pulri. ¿Y, pero, y realmente esa diferencia hay que considerarla? Entonces, es una sola cosa y todos los caminos nos conducen a Roma, todos los caminos nos conducen al enemigo principal, el capitalismo y el imperialismo. Todos los caminos nos conducen a la tarea principal, la organización y la inserción en las masas, el esclarecimiento, la formación, para desde ahí avanzar en tareas muy duras y muy difíciles, que nos van a llevar mucho tiempo, que algunos de nosotros no vamos a ver por cuestiones biológicas, pero que no hay otro camino, no le busquemos atajos, no hay otros atajos. Nos dicen algunos, incluso algunos medios que pudieran haber estado ligados a nosotros, hay que votar, encima, peor, porque por lo menos algunos dicen hay que votar a masa, La verdad que los respeto dentro de todo. Porque hay que votar, y no dicen a quién. Obvio que dicen que hay que votar a masa, pero no, no se animan. O sea, encima es vergonzante la posición de algunas compañeras y compañeros de estructuras que tienen hasta identidades similares a las nuestras. No se puede. Hay que ser sincero con las masas. Hay que ser sincero con la gente. Hay que irle de frente. El objetivo principal no se puede escatimar. Esconder el objetivo principal de una lucha es mentirle a la gente. El objetivo principal de convocatoria de segunda independencia es tomar el poder y desde el poder construir una sociedad sin clases, sin explotadores ni explotados. No una sociedad con clases como plantea el peronismo en la comunidad organizada. Las clases sociales no pueden enfrentarse, nos dicen los peronistas. Eso es la comunidad organizada. Nosotros no, no somos peronistas. Nosotros decimos, no, no o estás del lado de los explotadores o estás del lado de los explotados y eso en las elecciones también se ve se ve en la justicia y se ven ve las elecciones no votar es un acto de rebeldía me cago en la justicia del sistema capitalista votar a masa o seguirlo a Grabois o a la señora de Kirchner es votar a nuestros explotadores hay que decirlo de frente de mar hasta la próxima Informa. La Garganta Poderosa, Periodismo Villero. Buenos Aires. Eh, recién charlábamos que eh, mañana se cumplen cinco años de eh, la partida de, de alguien que fue tapa de La Garganta Poderosa sí. también, eh, Chicha Mariani, abuela de Plaza de Mayo, quien incansablemente buscó a Clara Nahí. Eh, nosotros estamos en comunicación con Elsa Pavón, que es, eh, digamos, abuela, la primera abuela en recuperar su nieta, no en democracia ya, si no sí. me equivoco, por el 84 eh, Hola Elsa ¿Nos escuchás? Buenas tardes Hola, hola sí, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Elsa, eh, acá te saluda Lilian Andrade de La Garganta eh, Bueno, queríamos preguntarte a 5 años eh, el día de mañana no A 5 años de la partida de física de Chicha Y sabemos que vos, además de compañera eh, luchadora por los derechos humanos También fuiste su amiga Queremos bueno, saber cómo estás, cómo también eh, la recordás ahí en estas fechas Bueno, yo la recuerdo todos los días uh -huh. Para mí fue muy muy muy importante. Fue, nos adoptamos mutuamente como como hermanas, ¿no? O, o con todas las cosas lindas y las no lindas de, de, la, de ser hermanas. Uh -huh. Trabajamos los últimos cuarenta y pico de años de ella, este, en la búsqueda de nuestros nietos. Ella creó en abuela de Plaza de Mayo. Yo me incorporé después, un año y pico después de la, de la creación de abuelas, y la conocí a ella en, en el 78, en agosto del 78. En un juzgado de y menores. bueno, ¿no? y a partir de ese momento la conocí en un juzgado de menores en La Plata qué pasó entre ustedes eh, a partir de ese momento en el que bueno se encontraron con chicha con otras eh, madres y abuelas también y que bueno te dijeran que entres con ellas a esa audiencia a partir de ese momento qué es lo que sucedió con ustedes eh, bueno en ese momento era la, la angustia porque ella hacía un año un año que le había desaparecido su netita, pero yo a mí, a mí yo hacía dos meses Uh -huh. Con lo cual yo estaba en plenísima angustia y fue eso lo que la hizo acercarse a ella, de, de, verme, de verme como el aspecto mío que estaba parada esperando. Y bueno, lo que fue es, es, es este yo sentirme acompañada y después con el tiempo, bueno, ingresé al grupo de Abuelas de Plaza de Mayo, que en aquel momento era Abuelas Argentinas con nietitos desaparecidos, y a partir de ese momento bueno este trabajando todas eh, encomunadas buscando a nuestros nietos no y con respecto a Chicha bueno se dio una relación muy muy linda muy profunda nos entendimos perfectamente bien desde el primer instante y para mí aparte de de ser una una, una amiga digamos pues para mí qué sé yo me parece mucho más Para mí fue una guía, fue fue muchas cosas dichas para mí, realmente, eh, este, que, no sé, yo la la tengo presente todos los días. Hoy estamos, hoy digo en el tiempo, no no es físicamente, pero ella creó la asociación Anaí y bueno, trabajando constantemente en en la búsqueda de su nieta y en seguir lo que, lo, lo que ella puso como postulado, digamos, eh, con respecto a la asociación, a la, al funcionamiento y a la idea este, de, de trabajo. Así Elisa. que está presente siempre porque tenemos que estar atentas a que, a que el curso natural de la ausencia de ella y de los cambios sociales no nos cambien no nos cambien la guía, ¿no? Eh, quería preguntarte, Elsa, ¿cómo te acordás vos, no? Es de esos días en que Chicha les hablaba de Clara Nahí, ¿no? Eh, ¿Cómo compartía ella con ustedes ese momento de extrañar a su nieta? A ver, eh, una, vez, una vez ella me dijo, porque nos, en, en, en, el, en el trabajo, en, en, en el sostenerse, sostener la familia me refiero a todas uh -huh. este había cosas que no se hablaban ella en un momento había pasado muchos años ya ya no estaba más en abuela un día conversando me dijo es, es extraño que habiendo trabajado tanto juntas y haber estado este compartiendo tantas cosas nunca hablamos hayamos hablado puntualmente de nuestro caso, con lo cual ella había cosas que no sabía y yo no sabía tampoco de ella, por supuesto. Claro. Entre nosotras sí, eh, este, después eh, yo me quedaba dormida muchas veces, me quedaba dormir en la casa de ella porque trabajaba con ella en La Plata, así que a veces sí y me quedaba dos, tres días. Bueno, en eso sí, este, compartíamos porque estábamos mucho, mucho tiempo juntas. Pero darnos cuenta y después, este, con el tiempo, yo también me doy cuenta, a medida que sigo leyendo las historias de, de las madres y las abuelas que, que van surgiendo por distintas razones, me doy cuenta que todas hicimos lo mismo sin haberlo hablado, sin haber, en el, en el comienzo, me refiero al comienzo de la desaparición de nuestros familiares, ¿no? y bueno fue ese darse cuenta yo hablé, hablamos mucho con Chicha este con respecto a a la familia a nuestros hijos nuestros hijos desaparecidos eh, compartimos mucho la, el tema de qué es lo que ella quería de, de decir porque lo que ella quería por sobre todas las cosas aparte de buscar este, verdad justicia es conservar la memoria por eso fue creada la asociación Anna y como para que pero que la verdadera historia la, la verdad lo, la verdad de de cómo eran nuestros hijos qué es lo que querían cuál era el contexto social o sea quería que realmente se diga la verdad no lo que se decía este por los medios por decirlo de alguna manera claro. A mí me cuesta un poco este, la palabra como para poder engarzar a veces. Este... Se entiende perfecto, se entiende perfecto Elsa. Por ahí, que sumando a, a esta reflexión tuya, vos fuiste la primera en recuperar a tu nieta, ¿no? Eh, ¿Qué significa para...? La, ¿Qué? la primera nieta recuperada por justicia y por genética. claro Porque antes de Paula se recuperaron otros chicos que fueron no sé a los vecinos los entregaron cuando apareció un familiar uh -huh. claro. o sé como me con abuelas para decir este acá hay un chico bla bla bla hay hay chicos antes de de Paula ahí va y bueno un poco para que la gente muchas veces entienda la magnitud y la importancia Elsa qué significa para una abuela de Plaza de Mayo volver a saber algo de sus nietos cómo es esa sensación la primera la primera sensación es la, la la desolación de cuando te dicen que no están y cómo haces para para encontrarlos el mundo se hace mil veces más grande de lo que es para la búsqueda y empezar a pensar en las búsquedas Cuando pues, pudimos ir más o menos eh, acomodarnos internamente en una reunión un día una de las abuelas la, este, la abuela Clara Jurado entró en la reunión diciendo che y si encontramos si encontramos un chico cómo sabemos que es nuestro neto? claro Porque la idea nuestra había sido que, bueno, aunque sean este, nietos de, de otra familia, para nosotros era lo mismo, porque eran los hijos de nuestros compañeros ah. desaparecidos, nuestros hijos desaparecidos, compañeros de nuestros hijos, aclarando. este Y bueno, ahí comenzó la búsqueda de cómo identificarlos. Y bueno, al poder, al, cuando... Cuando hacemos la denuncia por Paula el 13 de diciembre del 83, este, todavía no estaban los análisis, pero estaba la búsqueda, porque en ese momento estaban los análisis de, de exclusión, y buscar la forma de que se fuesen de inclusión, porque no había papás. Claro. Entonces había que ver que, de qué forma. Bueno, esta fue la búsqueda de, de Chicha... y Que nos acompañaba en este por el mundo y bueno se logró con, un, con este con científicos eh, en base a los análisis de para trasplantes lograr este crear el índice de abuelidad Elsa, y, sí. y bueno y eso perdóname porque sí, eso no, sí, sí, perdón. quiero decir eh, Chicha fue una persona muy importante a nivel mundial, no solo a nivel nacional. De la historia, de nuestra historia, de la historia de argentina, con respecto a todo lo que significa la desaparición de personas y memoria, es, fue muy, muy importante. Pero a partir de eso nace la, la búsqueda de identidad. O sea, antes nunca se habló de mm -hmm. identidad y sabemos que que había robo de chicos, con venta de chicos, apropiación de chicos, y nunca se habló de eso. Y a partir de ese momento, se empieza del momento en de que nosotros empezamos a buscar a nuestros nietos y la forma de identificarlos, nace... El, el el tema identidad a nivel internacional porque claro, cuando Chicha, como concepto digamos claro porque cuando Chicha iba por ejemplo a Europa había gente que se trasladaba para hablar con ella de la época de la guerra cuando sacaban los chicos de un país para llevarlos a otro claro. para claro. protegerlos venían a preguntarle a ella cómo podían hacer para lograr encontrar a su familia Así que este, son, es mucho, mucho el trabajo que ha hecho, mucho lo que ha sembrado, mucho lo que ha dejado, este, porque hoy se están recogiendo los frutos de, de ese trabajo intenso, ¿no? De, de su de, manzano. De, <risa> exacto. Informa Canal Abierto. Estamos aquí para reclamar al Reino Unido la libertad, a nuestra no edición de Julian Assange. La carta está dirigida a Christie Hughes, embajadora del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Vamos los dos. Bueno, que Rita Sí. Bien, a ver, venimos a pedir, coincidiendo con millones de voces en todo el mundo, la nuestra no visión y la libertad del periodista Juliana Sánchez, acusado y perseguido por publicar información verdadera de evidente interés público, incluyendo documentos que revelan crímenes cometidos por los sectados y actos de corrupción. Sin juicio, sin codeta. Juliana Sánchez lleva cuatro años de reclusión en la cárcel de alta seguridad de Belmars y pod podría ser su vida entera si lo extraditan a los Estados Unidos. El Reino Unido tiene la posibilidad soberana De sentar precedente internacional en la defensa de la libertad de prensa como un derecho humano fundamental con esperanza que así sea estamos aquí presente y sumamos nuestra voz a las miles de voces en todo el mundo por la libertad de juliana sánchez y no fue tradición esto es todo. Estoy ofendida El premio Nobel de la Paz viene acá Y la embajada de Inglaterra No puede poner una persona para recibir el mensaje que él tiene Y sabían que veníamos Tuvieron tiempo de poner 50 policías Y las Y las vallas Pero no tuvieron tiempo de recibir el mensaje del Premio Nobel de la Paz. Es un desaire, es una ofensa y es una gran irresponsabilidad de la embajada. Nada más. Gracias a todos. Ah, bueno. Gracias. No, no, no. Hicimos una entrega simbólica. Así que. Son los preparativos para ese día D, que va a ser el día imprevisto en que van a quizás extraditar a Julian definitivamente, y que tiene miedo que tiene su entorno, es que en ese día ya haya un avión dispuesto para llevarlo inmediatamente a Estados Unidos, sacarlo de la cárcel en ese mismo momento. Entonces hay que estar como alerta para los, movi los movimientos, los, eh, las manifestaciones en los lugares públicos de las ciudades más importantes de todos los países. Esperamos que el Reino Unido realmente, eh, digamos, eh, respete los eh, derechos humanos del que también siempre habla, ¿no? Es decir, eh, que digamos que haga, digamos que se haga cargo de eso, que es su discurso y que también lo aplique en la realidad. Informa. Canal Caribe, Cuba. Las relaciones políticas entre Cuba y Angola mantienen un curso amistoso y favorable. Los vínculos económicos y de cooperación se desarrollan a un alto nivel y existen perspectivas para su incremento. Nuestro país ha participado de forma continua en el desarrollo socioeconómico angolano basado fundamentalmente en la formación de recursos humanos y en la colaboración médica. A propósito de la visita a esa nación africana del presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, les ofrecemos un acercamiento a las históricas relaciones a través de la de la periodista talia gonzález cuando angola apenas despertaba los albores de la independencia de la metrópoli portuguesa que los explotó durante décadas el 11 de noviembre de 1975 llegaron los primeros combatientes cubanos a la nación africana a petición del recién electo presidente agostino neto cuando se produce el 23 de octubre la invasión de angola por tropas regulares de áfrica del sur No podíamos cruzarnos de brazos y cuando Len MPLA solicitó nuestra ayuda, le ofrecimos la ayuda necesaria para impedir que el apartheid se instalara en Angola. La denominada Operación Carlota demostró el genio de Fidel como estratega militar y la capacidad combativa de los soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Más de 400.000 cubanos pisaron tierra angolana para batallar y vencer a los invasores sudafricanos y a los contrarrevolucionarios que servían como una fuerza mercenaria al gobierno de los Estados Unidos y otros socios imperialistas. Algunos imperialistas se preguntan por qué ayudamos a los angolones, qué intereses tenemos nosotros allí. Ellos están el acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo, o cobre, obviamente o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material, y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Porque seguían si por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. En su visita a los combatientes internacionalistas en Angola, Fidel se interesó por cada detalle de su vida personal y de las condiciones en las que se encontraban. ¿Qué lo son los del regimiento, verdad? ¿Qué tiempo llevan por acá? Oye, un poco tiempo. ¿Poco tiempo? ¿Tú de dónde eres? Campeón, pues. algo, pues. Santiago. ¿Qué es tú? Campiado. ¿Muchos santiagueros aquí? ¿Te le dicen de santiagueros? ¿Y tú de dónde? Chico de Álvarez. Chico de Álvarez. Luego de 13 años de fuertes combates, en diciembre de 1988, la firma de acuerdos de paz permitió la retirada paulatina y organizada de las tropas cubanas en Angola. A nuestro pueblo y a usted, comandante y jefe, informo, la operación Carnota ha concluido. Toda Cuba rindió homenaje el 7 de diciembre de 1989 a los combatientes internacionalistas que perdieron la vida en la epopeya africana. En cada municipio se erigió el mausoleo de los caídos por la defensa. Angola es una página brillante, limpia, honrosa, transparente en la historia de la solidaridad entre los pueblos en la historia del internacionalismo, en la historia de la contribución de los cubanos a la causa de la libertad y del mejoramiento humano. Angola es también, por todo ello, un jalón en la propia historia de Cuba. también miles de cubanos de otros sectores brindaron su colaboración al desarrollo de angola desde esa etapa la habana y luanda renuevan y establecen compromisos a lo largo de casi cinco décadas los máximos líderes de la revolución cubana y los dirigentes de la nación angoleña han consolidado los lazos de amistad actualmente se mantienen las relaciones de cooperación en diferentes sectores cuba y angola tienen acuerdos en diferentes sectores farmacéutico y biotecnológico de educación, agricultura, cultura, y ahora se enfocan en promover los nexos entre la Zona Especial de Desarrollo Mariel y la Zona Económica Especial de Angola. Talía González, Canal Cubano, de Noticias. Informa. Telesur, Venezuela. Hola Tati, qué gusto saludarte, saludos para nuestra audiencia en América y el, en Latina y el mundo. Pues sí, estamos en el centro de mando que ha sido habilitado por el Consejo Nacional Electoral en uno de los eh, hoteles en el centro norte de Quito, desde donde es el epicentro. Para informar sobre esto que se está desarrollando en el país desde las 7 de la mañana cuando millones de ecuatorianos acudieron a las urnas para decidir con su voto quién será su próximo presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, escoger también 137 legisladores y marcar su posición con respecto a la consulta popular del Yasuní que plantea dejar el crudo bajo tierra en el bloque ITT. ITT significa Ispingo Tipu. Tini y Tambococha, nombres eh, en quichua que dan a conocer la realidad de esa parte de la Amazonía ecuatoriana. Y a propósito de aquello, tenemos también Paul encuestas a boca de urna, de lo que ha pasado con esta consulta popular. Ya lo decíamos, estas encuestas a boca de urna no representan los resultados oficiales, sin embargo, sí que la hacen empresas autorizadas, avaladas por el Consejo Nacional Electoral. Debemos indicarles que según la empresa Infinity Estrategas, el exit poll, la encuesta boca de urnas con respecto a la consulta popular que se sometió a decisión de los 13.4 millones de ecuatorianos, arroja estos resultados. Por el sí, por conservar el petróleo bajo tierra, se pronunciaron 61.59% de los ciudadanos, mientras que por el no alcanzó un porcentaje, esa opción, de el 38.41%. Debemos, asimismo, contarles que eh, ya inició el escrutinio, el Consejo Nacional Electoral ya inició el escrutinio oficial de las elecciones extraordinarias, una vez que cerraron las juntas de votación, este 20 de agosto de 2023, una fecha histórica para el pueblo ecuatoriano, estas juntas receptoras del voto cerraron, a las 17 horas en punto y arrancó el escrutinio en la página habilitada por el Consejo Nacional Electoral para ese fin y por supuesto usted la tiene tiene esos resultados en la pantalla de Telesur. ¿Qué pasa en esa página? Con un total de 330 actas escrutadas se pueden mostrar los resultados preliminares. Estos son resultados oficiales porque Eh, son los votos que se van escrutando a través del sistema del Consejo Nacional Electoral y que usted lo puede seguir en vivo a través de la página de este órgano comicial. El porcentaje que se le atribuye a Luisa González del movimiento político Revolución Ciudadana asciende a 32.88%, seguida por Daniel Novoacín del de movimiento Acción Democrática, eh, la Alianza ADN, que obtiene un 24.2%. En tercer lugar, se ubica Jan Topic, de la Alianza por un País sin Miedo, las listas 6, y 1, que obtiene un 14.56%. Otto Sonnenholzner, que se ubicaba eh, al inicio de esta campaña electoral como uno de los preferidos, se decía que él estaba, después de Luisa González, ubicado en el segundo lugar, Apenas obtiene un 6.59%. Insisto, son resultados oficiales, pero quizás muy marginales todavía porque representan apenas el escrutinio de 330 actas. Eso quiere decir apenas el 0.81%. Pero queremos mostrarles lo que en este momento el Consejo Nacional Electoral está También mostrando a través de su página web son las actas que han sido recetadas de las juntas receptoras del voto, perdónenme la redundancia, e ingresadas al sistema del Consejo Nacional Electoral y que nosotros lo podemos seguir en vivo a través de su página web y la plataforma que ha sido habilitada por este órgano comicial. Un dato interesante también decirles que el candidato asesinado el pasado 9 de agosto, Fernando Villavicencio, del movimiento Construye, tiene hasta el momento con este porcentaje pequeño de actas escrutadas, el 16.25% de los votos válidos. En este momento debemos decir que se han escrutado, se han Contabilizado un total de 76.964 sufragantes en ese universo que todavía es pequeñito. Hay un ausentismo de 19.720 electores y el total de electores 96.684. Insisto, son apenas 330 actas las que han sido contabilizadas por el Consejo Nacional Electoral Continúan ingresando esos datos pues el, los sufragios cerraron a las 17 horas en punto y son los estudiantes encargados de las juntas receptoras del voto los eh, que tienen el deber de ingresar estos datos al sistema habilitado por el Consejo Nacional Electoral y para que nosotros por supuesto podamos verlo a través de la plataforma eh, habilitada por el CNE esa transmisión de estos datos, pero cómo ha sido el balance hasta ahora de donde tú te encuentras de esta jornada electoral en Guatemala, adelante, compañero. ¿Qué tal Juan Francisco? Buenas noches. Pues resultados muy sorpresivos. El conteo avanza de manera muy rápida. Los números, los dígitos cambian segundo tras segundo en esta región, a pesar que es una región rural, también las cajas con las actas electorales empiezan a llegar una caja tras otra caja, a pesar de las distancias. Eh, es oportuno remarcar, pues ya lo veníamos informando en el transcurso del día, eh, hay un abstencionismo generalizado. En algún momento se creyó que esto solo era en las áreas rurales debido a la dificultad que implicaba los medios de transporte, pero el eh, El contacto que hemos hecho con nuestros colegas en la ciudad colonial antigua Guatemala, en donde no se creía que se registraría un abstencionismo muy marcado, pues nos reportan que efectivamente también la campaña negra y otros tipos de desinformación pues contribuyó a que la ciudadanía pues no acudiera masivamente a... ...a emitir su voto este 20 de agosto. Esto es el panorama que tenemos en las áreas rurales... ...como en las ciudades más significativas de Guatemala. Estoy hablando de la ciudad colonial de Antigua Guatemala... ...donde también se registra un alto porcentaje de abstencionismo. Por supuesto que no se tienen las cifras... ...serán horas más tardes cuando esto ya se puede ya ver de manera numérica. Santiago, eh, preguntarte precisamente con el tema... De la abstención no es, digamos, algo nuevo. Que desde que se inició esta campaña electoral, desde que se inició, eh, eh, digamos, el, los votos y que se iniciaron, pues los resultados en primera vuelta electoral, pues ha habido, digamos, una serie de acciones judiciales que, en, en algún caso, han hecho crítica sobre la situación política en ese país. Pero preguntarte por qué eh, desde bien temprano eh, muchos eh, usuarios, muchos votantes, muchos ciudadanos guatemaltecos han hecho una relación entre lo que ha sido esos procesos judiciales eh, contra uno de los movimientos en disputa, pero también eh, sobre la autoridad electoral de ese país, eh, eh, acciones electorales que también pudiesen incidir en la votación. ¿Has podido palpar eso? Es decir, hay algunos... Eh, guatemaltecos que por miedo a esa judicialización han hecho pues caso omiso a ese proceso electoral el día de hoy. ¿Cómo has visto el escenario? Bueno, como lo decíamos anteriormente, hay eh, varios tipos de sentimientos. El primer sentimiento es un tipo de confusión entre toda esta trama de judicialización. La gente ha, eh, ha perdido la confianza en la democracia y guatemalteca y de cierta manera eh, piensa y considera que perder su tiempo así lo dicen con estas palabras perder su tiempo de venir viajar 20 kilómetros, 10 kilómetros a emitir su voto para que en algún momento, alguna instancia eh, del estado pues lo invadir lo y, y bueno, lo deje sin efecto pues esto es el, el descontento de la gente por una parte por otra parte pues hay mucha Eh, mucha confusión al tratar de mezclar temas muy sensibles, muy delicados, como de la familia, como de la orientación sexual en esta campaña electoral. Esto confundió a una población que se identifica eh, de cierta manera o en gran porcentaje con el cristianismo. Por otra parte, aunque de manera, eh, un porcentaje podríamos decir muy, muy bajo, Lo que está ocurriendo en Ecuador y lo que ha ocurrido en Ecuador también ha generado sus impactos por estas tierras guatemaltecas. Algunos votantes eh, sienten ese temor que podría ocurrir algún incidente lamentable en algunos centros de votaciones o en otro caso que los podrían vincular con cierta judicialización. Entonces, para evitar estos dos contextos, evitar... Eh, un atentado, que podríamos decir, o una judicialización, entonces los votantes han preferido el abstencionismo. Esto nos han dicho fuera de las cámaras, hemos preguntado eh, sobre estas causas porque la gente no ha salido a votar, que no es nada nuevo, pero en estas elecciones sí es, aumenta el número de abstencionismo.